...pensábamos que alguna Semana Santa... ...viviríamos esto, silencio... ...no hay tambores, no hay saetas... ...echamos incluso de menos... ...quejarnos de lo que no compartimos... ...si la Semana Santa es recogimiento... ...esta es la Semana Santa más recogida... ...de todas las que hemos vivido... ...la Semana Santa de 2020... ...no la olvidaremos... ...en la Semana Santa... ...insistimos eso lo sabemos y lo vamos a contar ahora se recuerda también la muerte de Jesucristo y sobre este personaje, sobre ese tema sabe quién más nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta noche catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad del Complutense de Madrid Antonio Piñero, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches Hola. ¿Cómo estás viviendo este tiempo tan extraño que estamos eh, pasando? Realmente es extraño, pero en mi caso, como bueno, ya soy yo conocido, de que tengo un espíritu un tanto ermitaño, entonces como me dedico a trabajar y es un hobby y de todo, pues oye, se me pasa el tiempo muy bien porque lo único que varía, pues eso, que no puedes salir por la tarde a dar una vuelta. Yo estoy en Bayona. Uh -huh en eh, eh, Pontevedra y resulta que eh, aquí hay dos clubes náuticos yo tengo un pequeño barco de vela me encantaría poder ir ahí sí que lo noto pero en lo demás yo creo que el trabajo y si es un trabajo intelectual absorbente ayuda mucho Podemos en dudar de si Jesús es el Hijo de Dios o no, podemos en dudar hasta de su propia existencia, pero no podemos en dudar de la inmortalidad del mensaje. Sé que se ha arriesgado, pero ¿qué crees eh, que diría Jesús o alguien eh, con su personalidad en estos momentos? ¿Qué diría? Él, él diría, pues, eh, teniendo en cuenta que estaba convencido de que el fin del mundo vendría... Eh, en unos instantes o, o un poquito más tarde pero de cualquier modo en el espacio de una generación yo creo que Jesús convencido de esa manera y como todos los judíos sabían que inmediatamente antes del fin del mundo hay grandes catástrofes yo creo que lo interpretaría como una de las señales una de las señales de que el fin del mundo pero ojo Para un judío es, bueno, el fin del mundo presente malo, que es un caos, y el que viene es un mundo aquí renovado, absolutamente nuevo, se puede decir, y él estaría contento, porque lo que se acabaría sería el reino de la maldad para establecer el reino de la justicia. O sea, que Jesús estaría contento. ¿Qué? ¿Qué dice un eh, filólogo tubloires eh, sobre la diferencia que es muy importante eh, citarla? Y seguramente tiene mucho que ver con esto que nos ha, ha señalado, porque aunque sea el mismo personaje, no es eh, lo mismo referirnos a él como Jesús, como Cristo, como Jesucristo, todo tiene una implicación. Ciertamente creo que tienes razón, ese es uno de los puntos en los que últimamente yo hago mucho mucho hincapié. Antes tú decías se puede dudar de la existencia de Jesús. Bueno, yo tú ya sabes que yo soy muy muy agnóstico, que soy mmm, un filólogo, soy un historiador y me dedico a la historia, pues yo te puedo decir que yo creo que no se puede dudar, pero no se puede dudar de la existencia de la primera parte de eso que tú has dicho, Jesucristo, Jesús. ¿No? Eso no. Una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es Jesucristo. Jesucristo es una mezcla de dos, de dos conceptos. Uno, el de un personaje que tú dices que puede ser real. Yo afirmo que es real, solo que luego interpretado. Bueno, pues es, repito, la mezcla de un personaje, Dejémoslo así, que puede ser real, y Cristo, Mesías, ungido, y sobre todo el Cristo celeste, es un concepto de la teología. Y una teología, como todos sabemos, es obra humana, es, una, es un producto de la cabeza humana. Por lo tanto, Jesucristo estaría compuesto de un elemento real y de un elemento que, sería solamente del ámbito de la fe si tú divides las dos cosas divides las dos cosas pensarás, pensarás Hombre, pues ahora me estás dando la clave porque hay alguna gente que dice que Jesús nunca existió. ¿Por qué? Porque están confundiendo a Jesús con Jesucristo. Y claro, como no creen en el Cristo celestial, ni creen en la Iglesia, que según dicen los evangelios, la fundón y eh, la corrupción y todas esas cosas y tal, de los elementos eclesiásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mezclando indebidamente Jesús y Jesucristo, se llega a dudar de su existencia, pero lo, si, si lo separas, de ningún modo. ¿Y por qué crees que le condenaron, si lo condenaron? Eh, ¿Por rebelde, quizá? Totalmente, pero rebelde no quiere decir que sea un hombre de una mano armada, no es un Galileo armado, yo jamás he dicho eso, y si alguien lo ha dicho, que si sí, ciertamente lo hay, algún libro famoso, el Galileo armado, pues yo me he opuesto porque creo que no da cuenta... ...de Jesús totalmente. Lo que yo digo es que hay que distinguir... ...entre mmm, rebelión y sedición. Eh, nosotros ya sabemos algo de eso. Sí, Jesús, que sí? ciertamente Jesús, ciertamente, desde los ojos de los romanos... ...era un sedicioso. Mm. ¿Y qué quiere decir? Pues que proclamaba la venida del reino de Dios. ¿Pero qué? ¿qué es eso? lo que decíamos antes una tierra nueva en la que Israel sería el centro, vale, estupendo y el pueblo israelita pero cabían o iban a caber en la mentalidad de Jesús iban a caber dentro de ese reino Tiberio, Poncio Pilato Anás y Caifás, de ningún modo entonces si Jesús afirmaba y lo afirmó hasta el final que él era el heraldo el anunciador, el profeta que iba a venir inmediatamente el reino de Dios en la tierra, en la tierra de Israel, y resulta que en ese reino no cabe Tiberio, ni el imperio de Román, ni cabe Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ¿tú qué harías si fueras Poncio Pilato?, fueron bueno, contra él, fueron contra él, en pues, bueno, pues claro, pues, pues, claro. claro. Por eso es lo que pasa, lo cual no quiere lo decir. que pasa que no era una excepción, había un movimiento muy grande y Jesús era uno quizás más conocido el que ha pasado la historia pero no era eh, una persona que iba sola En el mundo no era el único rebelde que existía en ese mundo, ¿no? no ciertamente, eh, en el ámbito de la historia la gente se extraña cuando algunas veces digo, oye, pues tú mira el historiador judío Flavio Josefo de esta época y mira a ver a cuántos mesías, entre comillas, o llamémosle agentes mesiánicos o pretendidos reyes de Israel, que eran maneras de decir el Mesías, en la época de Jesús, dime, ¿cuántos, cuántos lees en la obra de Flavio Josefo que desde el momento de la muerte de Herodes el Grande, Herodes el Grande es, para que nos entendamos, el de la matanza de los inocentes, sí. hasta el año 70 cuando el, empe el futuro emperador Tito acaba con, con Israel prácticamente, y sobre todo con Jerusalén y con su templo, ¿cuántos nombra nombra a Flavio Josefo, pues por lo menos um, una decena y quizás alguno más, porque algunos son anónimos. Es decir, que Jesús no fue el único sedicioso contra el imperio romano, sino uno entre varios. Pero una cosa es curiosa. Si lees a Flavio Josefo, ¿eh? pues resulta que él pone a Jesús entre aquellos que hicieron gran daño al pueblo judío. Esto es una cosa curiosa para la gente. ¿Cómo? ¿Que Jesús hizo daño al pueblo judío? Pues sí, según Flavio Josefo, el judío, ¿eh? que luego se pasó al bando romano, Jesús, como los otros a los que tú decías, se hizo mucho daño al pueblo, por la sencilla razón que calentó la que ya era bastante fuerte, temperatura mesiánica, de tal modo que la gente se envolvió, digamos, la manta a la cabeza y se lanzó, siendo una hormiga Israel, contra un elefante que era el imperio romano. Y entonces Flavio Josefo, entre esa decena, nombra a Juan Bautista también. ya Jesús y dice, esta gente hizo mucho daño al pueblo, porque fíjate lo que pasó, le calentó la cabeza, se enfrentó al imperio y mira qué es lo que ha resultado. Un millón de muertos, bueno, dicho por lo menos en términos actuales, y nuestro país prácticamente derruido. ¿Eh? Y eso, que Jesús es fundamentalmente, lo que tenía era un mensaje religioso. Ya, exactamente. Yo quería ir un poquito por ese tema. Antonio, un mensaje religioso, pero un mensaje de amor, como nos ha llegado de cara a lo que luego eh, dio pie a fundar las religiones u otro tipo de mensaje bueno, eh, ciertamente, a mí me parece me parece ciertamente que es verdad y se puede defender eh, con los argumentos de la ciencia histórica que Jesús predicó el amor a los enemigos eso está claro el problema está en saber qué enemigos son uh -huh. y, y, y, y a la inversa Tienes que amar a tu prójimo, como a ti mismo, y luego, bueno, está el amor de Dios. ¿Quién es eso? Bueno, pues, ¿o qué es eso? Pues, si vas a la historia del judaísmo, es clarísimo que lo que Jesús está diciendo, ni más ni menos, es lo que dice el Levítico, en el capítulo 19, Versículo 18, que yo ya me lo sé de memoria, porque lo he leído mil veces. Y resulta que ahí dice que tienes que amar ¿eh? a quien puede ser tu enemigo, pero dentro de tu pueblo. Yo estoy convencido de que Jesús, como profeta de ese reino, amaba y consideraba al prójimo, Que presuntamente era enemigo, pero potencialmente podía convertirse a su mensaje y decir, bueno, bien, yo me arrepiento de mi vida y ahora me preparo para la venida del reino de Dios. Es decir, Jesús amaba no a, lo, a Roma, no a los romanos, sino a quizás a algún romano, o quizás algún griego, o algo así, que tuviera la disposición para aceptar su mensaje sobre el reino de Dios. Es decir, en el fondo tendría que hacerse judío. Entonces, yo digo, Jesús predicó, si tú me aprietas ya contra la pared y me preguntas, bueno, venga, dime, ¿Jesús predicó el amor? Sí, predicó el amor, pero solamente a aquellos que no eran adversarios de su mensaje, que no eran adversarios de Dios, que no eran adversarios del pueblo de Israel. ¿Y qué se sabe sobre qué tipo de castigos eh, Roma eh, ejecutaba contra sus enemigos? Bueno, depende. ¿eh? Teniendo sí. en cuenta que Jesús eh, lo podía ser, o no, representaba claro, Jesús, a ellos. Claro. Jesús era un enemigo estricto mm. para, del imperio. Eso ya lo hemos dejado claro. El castigo para un esclavo huido o para cualquiera que insultara la majestad del emperador y, sobre todo, para aquel que fuera, digamos, contra la constitución en este momento de Judea, que era la constitución del Imperio Romano, porque Judea era una provincia del Imperio Romano y, además, era, propiedad, era de las provincias propiedades del emperador. Bueno, pues entonces... ...el castigo era en media hora a la cruz... Uh -huh. ...en media hora... ...o sea, inmediatamente lo crucificaban a la persona que... Sí, eh, ...que formaba sí, parte sí. De, de esos enemigos... ...sí, además, mira, el prefecto de Judea... Eh, ...que era un cargo relativamente poco importante... ...porque Judea era una provincia pequeñita y polvoriente y tal... ...además que los romanos decían... ...estos judíos están locos y esto... ...pero bueno, eh, les venía muy bien tener a Judea... ...fíjate por qué... Pues porque aunque los judíos dieran muchos problemas, y Jesús entre ellos al imperio, estaban en primera línea contra los partos, uh -huh. es decir, contra lo que ahora sería Irán, eh, Irak y todo eso, que al lanzarse contra el imperio romano, ciertamente tendrían que pasar por encima del cadáver de los judíos y de los sirios, es decir, que, le, que les convenía, pero, pero bueno, todo muy bien pero el individuo que se moviera de las líneas trazadas por el imperio no había perdón. ¿Y por qué dije antes media hora? Pues porque el prefecto, como digo, tenía poderes económicos, militares y también eh, jurídicos, y además tenía la potestad de condenar a muerte. ...prácticamente salvo algunos casos raros... ...que tenía que hablar con el legado... ...del emperador de Siria... ...que digamos que era como eh, su jefe... ...bueno, pues entonces... Eh, ...si le, su policía... ...Pilato tenía una policía... ...seguro... ...que le informaba muy bien... ...si sus chivatos... ...si además alguno del clero... ...de los judíos... ...que eran col colaboracionistas... ...con Roma y que conseguían... ...bastante dinero le daban prueba suficiente o veía que la gente ¿eh? por medio de sus chivatos, en latín el chivato de la policía se llama curiosus, el curioso, uh -huh. es decir, el que anda por allí, por ahí y se va enterando de todo. Pues bien, en ese momento, con esas pruebas, le bastaba hacer un juicio extra rápido, que podía durar a lo mejor una hora eh, o, o media hora, y condenarlo inmediatamente, naturalmente con los castigos los previos, que también son históricos, eh, eso de darle latigazos, eh, mofas, befas y todo tipo de escarne, todo eso, eso entraba dentro de lo, de lo que era la costumbre. O sea, que, que la tradición, bueno. lo que creemos es que le pasó a Jesús, eh, encaja con la historia. Sí, sí. Eh, eh, con tal de que tú, sí, encaja, con tal de que tú no le eches la culpa a los judíos, uh -huh. como pueblo, de ningún modo, ni siquiera a todas sus autoridades, sino le eches la culpa a los romanos. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, esto sí, sí, en sí, contra sí. de lo que nos han enseñado, pero si lees a fondo los evangelios, si los estudias, digamos, de una manera seria, técnicamente, como un historiador, caerás en la cuenta, quien mueve todo esto es Roma. La acusación es romana, se aplica el derecho romano, el castigo es romano, Jesús no muere solo, sino probablemente que esto no lo sabemos porque los evangelios no lo dice pero es lo más probable, con dos de sus seguidores, y en un momento en la fiesta, en el que una crucifixión múltiple, en la fiesta, cuando en Jerusalén se congregaba muchísima gente, aquello era un espanto, y servía para que se le helara la sangre a los demás, y se dejaran de tonterías. O sea, era ejemplar en cierto modo. Absolutamente. Claro. Y es lo normal, porque claro, yo no sé qué le distinguía a Jesús de otros posibles líderes así un poquito rebeldes contra el estamento que estaba gobernando. En algunos casos, por ejemplo, de Juan Bautista le distinguía relativamente poco, en contra también de lo que opina la gente, pero de otros distinguía a Jesús, y a mí me parece, en que otros sí que habían formado un ejército, De los, tocamos la decena de casos, hay por lo menos siete u ocho, eh, dentro de los nombrados por Flavio Josefo, tanto en la guerra de los judíos, una de sus obras, como en la historia de los judíos, pues estos señores formaban un ejército, pues en algún caso... de de tres o cuatro mil personas que fueron inmediatamente barridos naturalmente por, por por el ejército romano, que yo era pan comido y lo que en mi opinión Jesús no era no era un Galileo armado, Jesús era un personaje absolutamente confiado en el dios de Israel y que sabía, estaba totalmente convencido de que el reino que iba a venir era una empresa tan gigantesca, siendo el mundo un caos, solamente la divinidad podría poner orden en el caos. Es decir, Jesús pensaba, pues como pensaba pues, pues yo que sé, eh, Gedeón, ¿no? Uh -huh. Que con 300 eh, eh, al final, ¿no? Con 300 mm, con 300 efectivos, digamos, se se peleó contra 30.000 enemigos y, y gracias al brazo de Yahvé y a los ángeles que ejecutaban el designio de Yahvé pues naturalmente ganó yo creo que Jesús iba por ese y hay en Mateo un pasaje muy curioso que dice ¿acaso no podéis eh, vosotros creer que yo podría pedir ahora mismo a mi padre que vinieran 12 legiones de ángeles y esto se acababa? eso que está como digamos como un poco difuminado, da la pista a muchos investigadores para pensar que efectivamente lo que dice ahí pues el Evangelio de una manera un tanto oscura era el pensamiento de Jesús. Solo Dios y no el ejército humano y eso lo distinguía de los demás, solo Dios tra traería la solución al caos. Si es que hay que pensar esto para un judío el que Roma hubiera puesto su su bota en Israel era un caos, era un desastre y todo el mundo era un desastre, solo Dios podía arreglarlo, era un poco como ¿Miste? un líder pacifista, ¿no? lo, que, eh, lo que luego no podemos totalmente, ¿no? no, no totalmente, porque en los evangelios bueno hay... en la escena de los mercaderes del templo es cualquier cosa menos pacífica, ¿no? pacifista, tiene claro. razón, sí, por sí. ejemplo tuvo un prendimiento... pronto, tuvo un pronto bueno, <risa> o el prendimiento en Gelsemaní o cuando en Lucas se dice el que yo pues eh, eh, ¿qué? ¿cuántas espadas tenéis? no sí. Ah, pues tenemos dos, sí, pero el que tenga una, una túnica o manto y no tenga espada, que lo venda y se compra una espada. Mira, si la gente lee los, eh, los evangelios detenidamente, verá que hay como 20 o 25 pequeñas secciones que apuntan a que Jesús aunque, repito, no era un galileo armado, sin embargo, no le hacía ascos a una violencia legítima. Es decir, yo creo que, vamos, estoy convencido de que si Jesús tenía, pongamos, doscientos seguidores que hubieran venido desde Galilea, hasta Jerusalén, en la llamada entrada triunfal. Yo no creo que fueran más de 200 personas, y eso es un cálculo que hacen los investigadores. Pues efectivamente, yo creo que Jesús no habría hecho ascos a que, a que hubiera alguna violencia hasta que Dios impusiera su voluntad por medio de los ángeles. Luego, otra cosa, lo que lo que tú decías, esto... Eh, ...decías que la escena del templo... ...era todo menos violenta... ...y tienes toda la razón... ...no es como lo pintan los evangelistas... ...¿tú crees que en esa zona... ...el patio de los gentiles... ...donde podía haber dos o tres mil personas... ...donde había... ...pongamos... ...sesenta cambistas... ...¿tú crees que viene un señor y les tira... ...todas las monedas por el suelo... ...la gente se lanzaría a cogerlas... ...¿tú crees que hubiera durado diez segundos... ...quince segundos... ...si no hubiera tenido al lado... ...de él, una serie de discípulos... ...que lo hubieran protegido... ...normalmente si creemos... ...que eh, la purificación del templo... ...tiene un sustrato histórico... ...hay que imaginarlo como una acción rapidísima... ...que no les da tiempo ni a la policía del templo... ...ni a los romanos a intervenir... ...y protegida... ...y, y con esto respondo a vuestra pregunta... ...protegida por discípulos... ...que tenían que ir necesariamente armados... ...si no... Jesús hubiera perecido, tal como cuentan los evangelistas, hubiera perecido, perecido allí, yo digo que en 30 segundos, vamos, lo liquida. Y qué sabemos históricamente hablando sobre sus seguidores, no era un líder de masas, era un líder importante, pero no era el único, ni de masas tampoco. Bueno, de masas, eh, ¿qué entiendes por masas? Ciertamente en Galilea, en Galilea, eh, al principio sí seguían las masas a Jesús. Mm. Lo que pasa es, Que yo creo que Jesús fracasó en su misión en Galilea y ahora te puedo decir por qué y se marchó a jerusalén en este sentido al principio fue un líder de masas y luego se quedó reducido a menos seguidores y por qué creo por qué creo que jesús eh, eh, indirectamente según por ejemplo el evangelio de Lucas eh Eh, el capítulo 13 si no me equivoco así, al principio cuando dice, hay de ti corazaín, hay de ti Bethsaida hay de ti Cafarnaum. pero si sí, eh, otras ciudades hubieran recibido los milagros y buenas acciones que yo he hecho ya se habrían convertido, pues hasta el infierno vas ahí y tal es decir, que Jesús ahí, cuando maldice a las ciudades de Galilea antes de marcharse a Jerusalén ...aparte de lo que supone... ...esa maldición de cierta violencia... ...aparte de eso, es evidente... ...que ese texto indirectamente está demostrando que Jesús... ...como tú dices... ...había perdido la atracción de las masas en Galilea... ...es decir, no le siguieron gentes ni en Corazín... ...ni en Bethsaida, ni en Cafarnaún... ...que era su segunda ciudad, es decir que Jesús en ese sentido indirectamente se ve, pues es verdad, al final se quedó con relativamente pocos seguidores. ¿Y por qué no le siguieron? ¿No no captaron pues el mensaje? Que... ¿Tenían miedo a las represarias? o Porque sí. también me gustaría que nos dijeras si realmente esos milagros que nos han llegado como algo excepcional, si, si se llegaban a dar o, o había ahí algún truquito. Bueno, es algo excepcional para nosotros eh nosotros tenemos bien claro lo que son las leyes de la naturaleza, pero ¿tú ten en cuenta quienes están narrando esos hechos prodigiosos y toda esa cosa están en un mundo en el que no las leyes de la naturaleza se quiebran en cada momento, es decir, puede haber resurrecciones, puede detenerse el sol, Jesús, eh, Dios puede hacer que venga de inmediato una especie de, de, de, de seísmo y, y se abran las tumbas, en fin, cualquier cosa, ¿no?, Yo creo que hay que distinguir bien claro entre los milagros o, digamos, acciones portentosas, no muy explicables, que son, digamos, técnicamente entendibles en un personaje como era Jesús, un, un, un trabajador de la madera en el siglo I, y un estudioso de las Escrituras, y un profeta, pues ¿qué es lo que es entendible ahí? Pues que sí, que tuviera dotes de sanador, hoy de exorcista, yo estoy convencido, pero si eso lo hay en el siglo XXI, gente que es sanadora, ¿sí o no? Uh -huh. sí, cierto, ¿y por qué le vamos a negar eso a Jesús, que debía tener una personalidad muy fuerte y magnética?, La sanación depende de la fe del enfermo y de la potencia psicológica del sanador. Es decir, yo diría, ¿qué hay de esos milagros? Te respondo directamente. En general, la investigación independiente no tiene muchas dudas en que como los mismos enemigos dijeron que Jesús hacía prodigios, pero por obra del influjo de Satanás, pues los mismos enemigos pues aceptaban que Jesús era un sanador y un exorcista. Eso No hay por qué negarlo. Parece que sí hay testimonios suficientes en los evangelios. Ahora bien, que Jesús caminara sobre las aguas, que Jesús resucitara a un par de muertos, o tres, o tres en concreto, ¿no? eh, que Jesús pudiera calmar la tempestad o multiplicar los panes, eso es harina de otro costal. Y en la antigüedad, Cuando un personaje, bueno, lo mismo que ahora, había muerto, y había un proceso de magnificación y engrandecimiento de su figura, como la de Jesús, se le atribuían todos los milagros a habidos y por haber. Eso está lleno la literatura griega y romana de casos, pero clarísimos. ¿eh? Es decir, dividamos esos hechos portentosos en explicables sanación y exorcismo que se hacen. Incluso hoy día de otros que son claramente legendarios y que van contra las leyes de la naturaleza, según nuestra manera de ver. Entonces yo creo que ahí queda, digamos, reducida la figura de Jesús a un... Líder, dirigente, carismático, que tiene mucha potencia, que mucha potencia y que efectivamente logra sanaciones. Yo no tengo ningún inconveniente en admitirlo. Antonio Piñero, catedrático, científico, crítico, pero a la vez nos cuenta esto que es muy importante. Jesús era un personaje importante en esa época, un Mesías. No sabemos si era el Hijo de Dios, pero era un tipo relevante verdaderamente importante en esos años, hace unos dos mil años. Antonio, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Oye, pues igualmente y lo mismo deseo pues a vosotros y a todos los que nos están oyendo, que se cuiden también y que, que resistamos y que, ven, ¿eh? y que venceremos, seguro que sí. Con toda seguridad. Pues mucho ánimo. Gracias Antonio. Un abrazo. un abrazo fuerte a todos.